11 de la mañana, 41 minutos. La mar en coche en su espiral final, y como lo veníamos anunciando, nos acompañan aquí trabajadores y trabajadoras de Radio América y Radio Del Plata para contar la situación laboral en estos espacios. l e damos la bienvenida a Martín Cancini, cronista de Radio América, delegado e integrante de la Comisión Directiva de Cipreva, el nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Y saludamos también a Cecilia Claps, productora de Radio Del Plata, la M1030, delegada también de los trabajadores de allí. Tengo que decir, compañera de la primaria y de parte de la. Secundaria. Exactamente,、ese. nos Digamos, conocemos hace mucho tiempo, vecinos, bueno, nada, de una historia nos une. Sí, Argentino Junior. <risa> Argentino、también. Junior, el ascenso del 97. Y el descenso posible <risa> que nos tiene ahora así complicados.、Sí, y Santi Marino, que se ha quedado aquí como especialista un poco en materia de medios h i s t ó r i c o dentro de la Marín Coche, nos parecía interesante que participe de la charla. Pero comencemos por la situación de Radio América. Martín, ¿cuándo empezaron los conflictos y en qué situación se encuentran hoy? Bueno, esto empezó con, con Spolky el año pasado, en, en diciembre concretamente, este, cuando cambia. Gobierno,、eh, tenemos una primera reunión con él donde nos dice que bueno, que estaba todo bien, que íbamos a tener un año e s tranquilo e t porque él tenía un gran respaldo económico para este p aguantar r a a el grupo 23. Y esto se cae inmediatamente a los diez días, obviamente,、eh, cuando vemos que no empieza a pagar el salario, no empieza a pagar este,、no、paga el s t e no aguinaldo. Y esto continúa en enero.、Eh, en enero, a partir del 8 de enero, nosotros comenzamos un paro, un paro que nunca se levantó, es el paro históricamente el más largo de la historia, creo. Este, en el medio, digamos, hubo una venta, una venta que nosotros consideramos fraudulenta a un empresario correntino, Mariano Martínez Rojas,、eh, que lo que hizo fue、mmm, directamente venir a terminar el vaciamiento que había iniciado Sergio s p o l k i Para que te des una idea, mira,、eh, con Martínez Rojas firmamos cinco acuerdos de pago del salario en cuotas, obviamente,、uh -huh. en el Ministerio de Trabajo. No pagó nunca. Firmado en el Ministerio de Trabajo, jamás pagó. Una sola cuota. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí eh, directamente eh, hizo abandono tanto s p o l k é como. Martínez Rojas de la emisora, no hay directivo, no hay, no hay nadie que pueda controlar la radio, por lo tanto, los propios trabajadores somos los que、eh, tomamos el control un poco de, primero de las instalaciones, después del aire, y ahora estamos haciendo una programación que nosotros llamamos de, de Resistencia, América Resiste, este es uno de los programas que hacemos, con tres programas justamente donde contamos un poco la temática, bueno, qué pasa con el conflicto, y también abrimos、eh, a otras situaciones, ¿no? como por ejemplo los despidos en el Estado este, y demás. Consideramos que es la mejor manera como para darle difusión ¿no? a, al tema. Y ahora, ¿qué pasa con respecto a un futuro posible? ¿Piensan que lo mejor es caminar hacia la conformación de una cooperativa y seguir gestionando ustedes? ¿Buscar un inversor que se haga cargo, pueda pagarles los salarios y mantener la estructura? ¿Cómo lo piensan? Sí, personalmente creo que, bueno, lo que hemos charlado con los compañeros, creemos que la salida es esta última que vos planteás.、Eh, nosotros hemos tenido algunos diálogos con el ENACOM, que es el, la autoridad hoy en, en, en medios de comunicación. Eh, y entendemos que la salida es esa, la venta de la radio.、Eh, no, no, no es tan complicado como parece. Si bien hay una deuda muy importante,、eh, a todo nivel, no solamente las, lo salarial,、eh, consideramos que es una radio muy importante. La 1190 tiene una frecuencia de clase A, este, es una de las joyas digamos que hay en en, en... en el aire hoy en día. Y entendemos que cualquier este, inversor podría estar interesado en esta radio.、E、esa entendemos que es la salida. Obviamente. Seguramente habrá una reestructuración, veremos cómo, cómo se desarrolla esto, pero le apostamos muy fuerte a eso. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros sí empezamos el camino de la autogestión. Mientras esto se da, si es que se da, quizá no pasa nada y la r a e d a no se vende. Pero empezamos por otro lado el camino de la autogestión, como esto que te mencionaba, con este, programas que estamos realizando nosotros. Hemos puesto fútbol también, hay varias transmisiones de fútbol. Bueno, esto nos aporta eh, también、eh, económicamente algo como para poner, poder mantener la emisora. Porque, ¿qué pasa? Lo que hizo Spolky acá y Martínez Rojas es abandonarla, literalmente. O sea, dejaron de pagar todo: dejaron de pagar la luz, dejaron de pagar el agua, dejaron de pagar el teléfono. O sea, cuestiones básicas, no solamente los salarios. ¿Eso le está agarrando a alguien o hay riesgo de que se corte ahora? Lo、eso? estamos pagando nosotros, los trabajadores, con el fondo de lucha,、eh, mm. junto con el, también con los trabajadores de tiempo argentino. s No quiero ni preguntarte cuánto、edificio. vale la luz de la antena, Ya sé cuánto vale la de la tribu.、Ah. Y me imagino lo que debe ser una clase A. Mirá, eh, mirá, no tengo exactamente el dato de lo que es la planta transmisora, pero solamente de los estudios que están en Palermo, la planta está en Soldati.、Uh -huh. Los estudios en Palermo están saliendo, mirá, hay una deuda de 50 mil pesos, pesos por mes, más o menos. Eso es lo que sale、eh, la cuestión de la operación de la parte energética, digamos. Entiendo que de sur debe ser un poquito más,、uh -huh. debe estar en 70, por ahí. Eh, pero sí, sí, se debe mucha、la、plata y con suerte,、eh, con suerte, con suerte, con suerte. Me parece que me quedé corto. La otra situación que queríamos dar cuenta también es la de los trabajadores y trabajadoras de Radio Del Plata. Si ustedes escuchan la programación de la M1030, van a escuchar cada hora Siete minutos de medida de fuerza, que es lo que están llevando adelante actualmente, que es anunciar que no están cobrando los trabajadores este, y además poner dos canciones como modo de que mientras tanto solo el operador tira play y tienen su momento de paro. c é s i c ó m o se? Fue dando la situación justamente en Del Plata para llegar a esto? Bueno, exactamente.、Eh, nosotros, lo, la contradicción más grande que tenemos en Del Plata, Del Plata viene con conflictos salariales desde diciembre, casi a la misma altura este, que América. La excusa siempre es el tema del cambio de gobierno y la pauta oficial, claramente. Y además, Radio Del Plata es de electroingeniería, empresa que tuvo mucha obra pública durante el gobierno kirchnerista. Eso, las represas y todo eso está parado. Ellos dicen que la plata la tienen invertida y que no están recibiendo ni pauta ni, ni, ni están ejerciendo la obra pública, entonces no hay dinero. Lo que pasa es que al, al haberse caído varias radios América,、eh, bueno, Víctor Hugo que se fue, Del Plata tuvo un crecimiento de audiencia al 200, 300%, y cada mes viene, o sea, estamos terceros, segundos. Entonces, lo que, lo que estamos tratando de cuidar nosotros, desde los trabajadores, es tratar de mantener esa audiencia. Sabemos que el mes pasado se hizo una medida de fuerza un poco más fuerte, que era、eh, tres horas de paro por turno. Que duró solo 24 horas porque la empresa dictó conciliación obligatoria. Si bien no se puede dictar conciliación obligatoria en temas de sueldo, amenazaron con despidos y el Ministerio de Trabajo este, acató esto y se dictó una conciliación obligatoria, con lo cual solo cumplimos 24 horas de esa modalidad. Entendemos que tres horas de música en una M es que la audiencia se vaya、uh -huh. y de alguna manera. No quiero decir solidarizarnos con la empresa, sino cuidarnos entre nosotros de decir la única manera es que salga la publicidad privada al aire para que esta gente por lo menos diga, les vamos a pagar. Una cosa interesante que te escuchaba, en realidad te escuchaba,、eh, leía cosas en redes sociales que estabas poniendo, es también las discusiones que se están dando en términos de producción, que ahí está la pasión de ustedes como laburantes también, porque sería caer en la angustia total también dejar de hacer la función para la cual este, han sido contratados y que les gusta a ustedes.、También. Exactamente, bueno, uno de los posts de Facebook que puse. Se, se refería un poco a eso. Este, sí, estamos como todo el tiempo pensando en cómo. A ver, armamos un poco el programa、eh, o la programación a base del conflicto y tratamos de darle este, como una salida por ahí. Incluso a los, a los entrevistados le comentamos esto, la situación en la que estamos pasando y le decimos: Mirá, si vos querés darnos una e moción al aire, un apoyo, los oyentes también están llamando. Este, es medio una programación de protesta, de alguna manera se está convirtiendo. Este, pero sí, la, las reuniones de producción son casi violentas. O sea, ya una reunión de producción normal es, viste, me ofendo, me voy, no quiero sacar a este, yo opino al otro. Hace todo este conflicto、eh, se ponen como mucho más Más violentas y pasionales también, ¿no? Ese crecimiento del plata tiene que ver también con una programación que ha ocupado un poco ese nicho del Kirchnerismo que no encuentra después del cambio de programación, obviamente, en Radio Nacional. Este, como decíamos también, Víctor Hugo ahora en la M750, pero en su momento、eh, Silvestre, Tonietti representaron de algún modo, es lo tobiasda, la posibilidad de seguir escuchando algunos contenidos por ese lado. Santi, venimos hablando bastante de todo esto, sobre todo desde los medios comunitarios donde siempre. Nos han tildado de insolventes y ahora、uh -huh. lo que vemos es que los primeros que caen cuando cambia una pauta oficial o no se sabe qué va a pasar con la pauta son los privados. Sí, además a la velocidad de la luz que no pagan, ¿no? porque estos medios han recibido una torta de publicidad oficial en los últimos años exponencial, no solo los negocios colindantes como la, la, la、eh, obra, obra pública. pública de electroingeniería, sino un montón de dinero que、eh, claramente fue destinado a otra cosa y no a los propios medios. Eso demandaría un análisis de lo errático que fue la política comunicacional del kirchnerismo, pero, pero el problema urgente es que los trabajadores no cobran el salario. n o Y ahí me parece que aparece una cuestión muy marcada en, en el sistema de medios en general, privado con y privado sin fin de lucro, que es el problema del trabajo. o ¿no? n Argentina tiene un sistema de medios que es protocapitalista, porque no se sostiene más que por el dinero del Estado, si la torta publicitaria no lo sostiene, pero que tiene un rasgo de un mercado capitalista que est está en todos lados, que es la precarización laboral. O sea, el primer elemento compartido es que todos los medios, los exitosos y los que les va más o menos mal, precarizan a sus trabajadores, flexibilizando sus condiciones, contratos, etc. é t e r a Pero eso se combina además, y, y quería preguntarles esta situación, con la dificultad que tiene el periodismo. Usemos el periodismo como resumen, pero tenemos todos los trabajadores: los que hacen de cronistas, los que conducen programas, los que producen y los técnicos. ¿Qué es la dificultad de mostrar l e al público que eso que están haciendo es un trabajo y que demanda este, recibir una retribución pecuniaria? ¿no? Eh, a mí me parece que la estrategia del de sindicato es interesante en ese sentido. Pero quería plantearles cómo resuelven esa contradicción. Es decir, si hago paro, no puedo ni siquiera exponer mi situación al aire,、eh, pero si no hago nada,、eh, y sobre todo en, el, en la situación de Del Plata, donde el medio crece todo el tiempo en términos de auditoría. Estamos、audiencia. sin cobrar, ¿eh? O sea, la,、uh -huh. pri la primera promesa de pago es el 14 de este mes, el 30% del sueldo. En tres cuotas, ¿no? En tres cuotas, 14,、uh -huh. 21 y 28. El 14 hay paro bancario.、Uh -huh. eh, hablamos, nosotros, los delegados, o los propios trabajadores, somos los que llamamos a la entidad bancaria. Al... A ver, Rospe, y le preguntamos, che, me dice, no, no va a haber c l e r i g no va a haber nada,、no、va", me dice, flaca,、uh -huh. no vas a cobrar el 14.、Claro. Uh -huh. Vamos, le decimos la, al gerente financiero, mirá, y para no, pero nosotros depositamos el día anterior. No, no va a haber, o sea, digo,、eh, ¿te volvies como una obrera? O sea, de, de, de todo el sistema de radio, y en las asambleas, d e che, c para, ¿sale la pauta? ¿Cuánta, ¿Qué c u á n t a publicidad dentro? Bueno, eso que salga, hacemos siete minutos de retención de tarea para quedar para visibilizar el conflicto, pero c u i d a d O sea, es, entras como en una cosa media delirante.、Uh -huh. La realidad es que, digo, ayer me, me fui a la obra social porque mi hijo está con una conjuntivitis y estoy dada de baja porque、uh -huh. desde enero no hacen ningún aporte.、Uh -huh. Entonces, eh, digo, eh, esas cosas aparte te vas enfrentando, ¿entendés?、Uh -huh. Digo, yo, o sea, yo hace en diciembre, este, bueno, yo soy trabajadora de Radio a m é r i c a a también y tenía una suplencia, este, estaba. Digo, y de repente se, se, se va cortando todo, ¿entendés? Y como decís vos, a una velocidad este, increíble, o sea, estamos en abril y se cayó todo. Se, a, a todo el mundo se le cayó uno o dos trabajos, se te cae la obra social. Estás totalmente desamparado, totalmente desamparado. El tema de la contradicción que vos marcabas,、eh, o sea, digamos.、Eh, Si vos tuvieras un, un empresario que realmente le interesara la radio o el grupo o que supiera, o en este coso. Que supiera de medio. No, pero aparte, digamos, está claro que la estrategia de estos tipos es el vaciamiento. O sea, todavía no está muy claro el tema de Radio del Plata: si se va a quedar con la radio, la va a vender, o qué corno es lo que va a hacer con Radio del Plata. Este, la gente de electroingeniería. Me, me parece que hay también un principio de vaciamiento t ahí. m b i é n a Pero, por ejemplo, en el caso de Radio América, nosotros en un punto dijimos: bueno, vamos al paro, vamos al paro, el paro, el paro. Hasta que en un momento dijimos: ¿a quién le estamos parando? Estamos parando a nosotros mismos. No hay patronal.、Claro. O sea, no hay patronal. Entonces ahí está la contradicción, ¿no? Y nos servía más, por ejemplo, visibilizar el tema, salir al aire. Este, darle manija en los medios que seguir de paro y estar en la radio cumpliendo horario haciendo nada. ¿Qué solidaridad tienen de los trabajadores de medios privados en, que no atraviesan la situación en la que están ustedes y de las grandes figuras?、Eh... Bueno, por un lado, digamos, de los trabajadores de medios es total la solidaridad, sobre todo de radio, ¿no? Que están atravesando todas las radios, es un momento terrible. Eso、R、sí es histórico y nuevo. Eso、la、sí realidad, es histórico y nuevo、sí. que se hable en otras radios de los conflictos, porque era medio tabú, ¿viste?、Uh -huh. el... sí, sí, sí, sí. Rivadavia, espléndido. Bueno, todas están atravesando situaciones muy similares. Rivadavia también n o cobran desde octubre.、Uh -huh. Este es un, un verdadero desastre, esa radio.、Eh, Por el lado de las figuras, no tanto. Algunas、uh -huh. se han solidarizado, son las menos, son las que por ahí están más comprometidas siempre, como por ejemplo Víctor Hugo Morales,、uh -huh. o bueno, nosotros r e y n a l d o Siete K. Gente que bueno, generalmente se solidariza con esta situación, ¿no? pero digamos, no hay tampoco、eh, a nivel masivo este, un tratamiento del tema de lo que está pasando en El Plata, en América. ¿Y en El Plata, César, ¿sí, si、los propios conductores de los programas para los que ustedes producen? Sí, un poco presionados igual,、eh, no tanto por motus propios, sino porque el clima en la radio es generalizado: o sea, productores, cronistas, hasta la gente de comercial que, que no tiene tanto que ver con el aire.、Eh, la presión es tal que se tienen que terminar solidarizando, y aparte, los siete minutos este, les pegan a todos, como también le pegó las tres horas. Eh, son medios presionados, no sale tanto por Motus Papi. El único, único tuit así, que de hecho es un poco el, el del pollo viñolo, que、eh, está Fox ahí, viste, tras、uh -huh. me hacen el duplex con la tele, que bueno, que no le pega directamente, no es empleado directamente el de la radio, pero bueno, una persona que con tantos seguidores y qué sé yo, le digo, le dio, esas cosas. Este, le ayuda, dio manija. Le, ¿no? le dio manija, visibilizó el conflicto, nos apoyó.、Eh, bueno, es Loto al inicio del programa también. Eh, pero bueno, sí, Silvestre, Toñetti, quizás es como dijo Martín, gente un poco más comprometida con el gobierno k i r c h n e r i s t a se cuida un poco de decir algunas、mm. cosas. Nos queda, por supuesto, para otra charla acá con los compañeros del Plate de Radio América: ¿Cómo se hace para vivir sin dinero? Esos son los consejos、ah. que vamos a empezar a introducir. Vamos a editar、visita. un libro con tu ayuda, v e e y vamos, sí, tenemos un montón de tips. Tirate uno, tirate un tip. no, no. Compras comunitarias, Com Bueno,、sí, compras comunitarias, fundamental. Sí, sí, ese es el. el uno. Y patear las deudas,、sí. fundamentalmente. No, man deudas, Manejar el segundo y tercer vencimiento. Sí, claro,、eh, full. Patear, full, patear full. las deudas. Vender,、sí. lo que, vender lo que no usás, es、Ajá. tremendo. La feria americana te sale como loca. <risa> este, sí, dar un poco de lástima también, eso、Ajá. es el más feo, pero la realidad es que va. De, de hecho, mira, tengo unos libros acá para regalar. Después,、bueno, si quieren e v o l v e r l o s a Víctor. Lo、bueno. Los vendemos en Mercado Libre. <risas> Agradecemos mucho a Martín Cangini de Radio América y a Cecilia Claps de Radio Del Plata contando la situación de estos medios.